Eh, este es nuestro primer disco que editamos. Eh, habíamos hecho un EP antes, pero o sea, la, el primero que hacemos como largo, o sea, 10 temas tiene y nada, lo estamos haciendo girar por donde podemos, estamos tocando acá en La Plata. Ahora por ahí en vacaciones de invierno vamos a ir a, a Rosario y a Córdoba. Y, pero por lo pronto este fin de semana tocamos en, en Casa Brava. Uh -huh. Que es más o menos lo que veníamos a contarles. Vamos a estar tocando ahí. Sí, también el 7 de junio en el Moura con la Freisa y el 20 hacemos como la presentación en Pura Vida. Estamos tratando de de moverlo. Claro, Tocamos ajá. el viernes pasado en Casa Lumpen, que no fue bien, estuvo bueno. Sí, estuvo. Bueno. Tocamos con Los Hijos de Paul. Los Hijos de Paul y, y buena onda. Nada, tratando de salir a tocar y siendo radios y a radio uh -huh. lugares donde hay buena onda como acá. Mhm. Uh -huh. ah, bien. bien. De una. Es, uh -huh. la, es lo importante, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo nace Garuda? ¿Cómo nace Garuda y cómo nace este disco? Eh, y nace hace como eh, tres años ya. Sí, hace eh, como dos años, dos, sí, por dos, ahí. Dos por ahí. Eh, empezamos con Lauta primero a grabar unos temas para un EP que tenía tres canciones. Y, y después eh, dijimos che vamos a tocarlo en vivo y bueno y ahí sumamos se sumaron otros chicos, Pitilo, Lucía y Federico y armamos la o sea como para tocarlo en vivo, tipo Kesta, tipo banda uh -huh. y, y ahora estamos tocando tipo banda y, y el próximo disco que vamos a grabarlo, vamos a grabar así como banda ya. Pero arrancó como una cosa media rara porque grabamos primero antes de tocar en vivo. Claro, ah, nos claro. encerramos a grabar. Ah, claro, así, pero de manija nomás. Claro. Nos quedamos la claro. noche entera grabando y grabando. Y después fue como una recopilación de músicos. Claro, la buena. Sí. Y estuvo bueno, eso está buenísimo porque porque cuando vos te pones a grabar, o sea, no, no, jamás te jamás te imaginás sonando en vivo como sonaría y se produjo hacer o sea, una cosa muy como muy copada que ponerle eh, siempre los temas que hacemos en vivo nunca son como los del disco porque como que no, no no hemos dicho che como nosotros grabamos casi todo de ese disco de ese claro. EP eh, no le decíamos che toca esto, toca lo otro, no cada cual de los que se sumaron tocaron lo que querían y entonces fueron unas versiones mucho más por ahí más alguna más punk, otras más tranca, uh -huh. pero con estilos diferentes a lo que era el disco Claro, lo que pasa es que eh, con el disco gra grabé yo las baterías, uh -huh. pero en realidad toco la guitarra en vivo, toco la guitarra y el cambio de música en el instrumento ya es tiene su, su personalidad. Sí, sí. claro. El toque es suyo. diferente, sí. Claro, qué loco eso. Eso está buenísimo también. Sí, zarpado, porque es como vos te metés en un, en un va, justamente, en una identidad que tiene una relación con un instrumento determinado y de repente saltás a hacer otro en el momento de tocar en vivo o en el momento de, de grabarlo que, claro. que hasta puede producir también un cambio en el sonido de, del mismo de la misma canción, digamos. Sí, seguro, seguro porque la guitarra también la grabó, la mayoría la grabó él y las toco yo, entonces como que nadie, no sé. Claro, como es como algo... él, la música. Está buenísimo, está. Buenísimo, la dejamos así que, que claro. sea libre. Che, hace este punteo, oh, Dale, joya, che lo hago yo o oh, che él le dice al baterista que es Pitilo le dice, "Che, ahí hacíamos tal cosa y Pitilo dice, "Sí, pero a mí me gusta más esto listo, dale con eso." Y así. Claro salgamos del estructuralismo claro, musical. Sí, sí. no, claro, no estructuralismo. toquemos como suena en el disco porque porque no va a sonar aparte como suena en el disco y y que tampoco es la idea, o sea, está uh -huh. buenísimo que, que sea natural y que salga y divertirse arriba. O sea, empezamos a poner en, en los, las primeras veces como que era más difícil porque ensayamos muy poco para tocar y ahora como venimos tocando siempre lo mismo hace ya como un año más o menos, ya nos subimos y, y nos divertimos, o sea, claro. no, ni siquiera ya sale y fluye y eso es lo, lo mejor, está buenísimo. Uh -huh y esperamos que ahora, o sea, en, en dos o tres meses por ahí vamos a meternos a, a grabar el segundo. Porque vamos a hacer una especie de trilogía con este disco que ya grabamos y ya nos vamos a meter a grabar el segundo. Y, pero la idea es que ya incluir a los chicos en los temas y y grabar entre todos. Esa es la idea. Y, ¿Por qué trilogía? porque no sé, flyamos. Pues, hay muchas canciones <risas> sueltas. Sí, no, hay, hay, sí. hay temas para, para dos discos más. eso habla, claro, postre, sí, si hay, hay tema no. para dos como. Sí, y como que también eh mucho juntos y como que estuvimos mucho tiempo nos encerramos a grabar, terminamos un disco, quedó todo grabado y nos fuimos de viaje, hicimos ah, un sí. viaje re largo por un montón de lugares y salieron un montón de canciones y claro. teníamos ganas de meterla en el disco, pero no se podía porque si no íbamos a estar tres años grabando un disco de no sé claro, cuánta, nos llevó unos claro. un años canciones. y medio a grabar hasta que lo sacamos, 2 claro. años y medio Entonces sacamos uno y dijimos, bueno, con esto Cortamos, hacemos otra cosa. Claro. Después lo vemos igual, después se ve y bien después, el concierto claro, que la, los temas tenían por ahí similitud de letras, de, de la energía de la canción y cosas así, dijimos ¿Por qué no hacerlo como una seguilla y, y empezamos ya pensando el nombre de este disco que se llama La Tierra, lo pensamos ya como el primer paso a, al segundo disco que se va a llamar El Viaje, que es como un despegue y que vamos a tratar de hacerlo un poco más volado, o sea, Claro, no. claro. Nos vamos meter un poco más de teclado con él. No, bueno, bueno. Esa era uno de los conceptos nuevos. Pero esto quizás pasa. Claro, y, quizás, y, y, claro, capaz que y, no claro. pasa. Pero, vamos pero bueno, a vamos a tratar. Una, no, probaba por estado. esto justamente porque a la hora de pensar una trilogía se supone o no, no, también puede que no. Eh, también puede ser que sea una trilogía completamente diferente cada uno de los discos. Claro, ¿sí? No necesariamente tienen por qué tener relación, pero la mayoría de las veces se ve justamente no sé, una identidad, un uh -huh. tema, un algo en común. Claro. Eh, que bueno, por lo que cuentan se origina, bueno, en parte en, en estos viajes que han hecho, uh -huh. que van a quedar un poco reflejados en, en el próximo disco. Claro, sí, es algo así. Uh -huh. sí, sí, sí, buena. Sí, Bonísimo. Bueno, ¿quieren ya que los veo ahí preparaitos con las violas? ¿Quieren tocar alguna canción? Dale, dale, dale. Eh, ¿Qué va a sonar? La primera del disco. Eh, sí, no es que ya he dejado de crearte, se llama. Es el tema uno del disco. Bueno, cuéntanos un poco cómo llegan eh, a las letras, a, la can, a las canciones, a la construcción de, del sonido también, de, de esta identidad que un poco va construyendo y va, va formando la banda. Eh, y creo que es como en la mayoría, o sea, de, de, de los que hacemos canciones que, que es como más una parte de una necesidad que de, de decir, me siento a la mañana a hacer canciones. Eh Es, es una necesidad de, de decir algo que está guardado y que de otra forma o sea, no se lo puedes contar a un amigo ni ni nada, no lo puedes transmitir de otra forma que, que no sea cantándolo con una guitarra y diciéndolo de una manera que no sea que no sea convencional, no sé, como que no sale de otra manera y se convierte en eso, en una necesidad y y, y después eh, que se transforme en música y que haya gente que, que se cope y que que te acompañe eh y que se conforme una banda y que suene y que se escuchan las letras es increíble porque la necesidad se convierte en algo ya que deja de serlo y pasa a ser una entidad que en la canción. Uh -huh. Yo por lo menos lo siento así. Va siempre adentro, ¿no? Como uno, no sé, muchas veces escribe o o grita o salta o uh -huh. hace lo que tenga ganas de hacer con tal de sacar un poco de esos sentimientos que a veces están ahí escondidos. Sí. Eh, ¿cuáles fueron por ahí las, las repercusiones, las, las, los comentarios que les han llegado eh, de, de ciertas canciones, ciertos temas eh, uh -huh. desde que lanzaron el disco o de la trayectoria que vienen llevando adelante hace un tiempo ya? Eh, han sido cosas de diferentes cosas, no sé no sé cómo decir sería buenas cosas, malas cosas, de todo. Eh, con este último disco pasó que, que no esperábamos que ponerle las primeras canciones, el tema 1, tema 2, que son por ahí más eh, canción, canción, canción que la gente se copa, que le gusta eh, por ahí el, en el EP que habíamos hecho no era tan así tan uh -huh. de canciones, sino había más búsqueda sonora y eso está bueno y lo otro que, que hacemos siempre es hacer muchos videoclips, nosotros hacemos en bueno, de este disco tenemos siete videoclips y el, y el disco tiene 10 canciones. Ah, eh nos encanta. Claro, sí, Leo claro. Estudio Cine también. Yo estoy <risa> así es, y tengo amigos también que que nos, nos Agustín que nos hizo un video increíble de sí, Agua Salada. Montaña uh -huh. se llama la que productora. Que Montaña del... se llama la productora él, que es increíble como trabajan esos chicos. Y también por ahí vienen cosas copadas, o sea, gente que comparte, que, que nos, nos llaman, que nos invitan a tocar y sí. La realidad igual es que, o sea, son canciones también, no es nada muy difícil de entender. Son canciones con letras y una expresión que se entiende. Uh -huh. es, claro. es simple y, y, y nada muy rebuscado. También claro. estamos como en una agrupación de gente donde todos tiran para adelante y y eso te hace creer mucho más en lo que estás haciendo también. De, de estar en el sello y estar con la gente de Unclan y y en comunión con otras bandas y bancando proyectos de gente que por ahí no tiene un baterista o una, un guitarrista o lo que sea, entonces estamos todos para sumar y, y eso te uh -huh. hace creer mucho más en lo que haces. Uh -huh. porque es mucha más gente la que se copa a bancarte Sí, sí, de, de, una, de una, de una. Y con respecto a esto, digamos justo hace un ratito estábamos hablando también con todo lo que tiene que ver con, con estas tomas, con lo que tiene que ver con la movida cultural, con la escena cultural acá en la ciudad de La Plata o en los alrededores, también, ¿cómo ven ustedes eh, por ahí este crecimiento o descrecimiento, que yo no no creo que haya eh bajado la cantidad de gente que ha estado en las movidas o que se va incorporando y sumando a toda la movida cultural. ¿Cómo ven ustedes acá en la ciudad de La Plata todo lo que tiene que ver con eso digamos, cómo con la autogestión, con la independencia de, de los artistas? Increíble. Yo para mí esta ciudad es, es lo más en cuanto a eso me parece genial. Sí, eh, sí, nada, hay demasiado, hay mucha movida y hay muchas bandas y hay muchos sellos y muchos artistas en un montón de De, de lugares, de un montón de ramas. Y la de los sellos de independientes que, que es eh, lo de un clan justo lo que uh -huh. contaba Lauta, eh, es increíble la movida estando con eso que nosotros estamos cuánto hace acá en la plata, 7 años sí, por ahí, 6 7 años. Y hace nosotros tocábamos en esa época con otras bandas y como que estábamos re perdidos entre nosotros, o sea, como que no teníamos lo que hay ahora juntarnos, che, hacemos movida acá. No, era celular, un mensaje, che claro. tocábamos sentar lado, no el Facebook, claro, nada. Y por ahí los no existían, lugares no también sé, te cobraban. Sí, oh, pasaba eso cuando conseguíamos entrar. lugares que, que eran gratis, o sea, que podíamos ir a tocar y que encima nos pagaban entrar, era increíble. Claro. Y ahora eh, no pasa, ya no pasa más eso. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos la la ley para menos el sello nuestro entero de que nadie va a un lugar donde te obligan a vender una entrada ni nada claro. de eso, como una ley ya divina de, del sello y de las sí. bandas del sello. Pero porque existen también los lugares que te dan la puerta como pura vida, claro. como Almoura, como distintas como Casa Lump, claro. se ha bancado mucho mucho el, todo lo que es la movida independiente y y y para mí a la larga dio como un resultado porque ahora la gente va y va a ver bandas como eh me me contaba mi hermana que se vino de que nosotros somos de Pergamino y se vino de allá y ella me decía que allá no no pasa eso de por ejemplo de, de que haya bares donde tocan banda ni nada, que eso es, o sea, desde acá ya claro. si viene una banda, deviene una banda de afuera, una banda más grande ponele y es así ya gente, pero si tocan banditas ahí como que no va nadie, como que es mucho más difícil que que se dé como lo que se da acá, que vas a tocar a Pura y ya Pura tiene gente. Claro. O el Moura o lo que sea. Uh -huh. Ustedes contaban hace un rato que bueno, esto la cuestión de viajar, la cuestión de conocer lugares eh, han visto otros lugares, otros espacios en donde se dé algo parecido a lo, a, a lo que pasa acá en la Plata? No, con no. esta magnitud no, con no. pero el... también tiene que ver con vivir acá y con tenerlo de cerca. Y eh, también que pasa, o sea, seguramente en otras ciudades debe En Rosario pasar algo. movida, en Rosario ponerle hay movida, pero pero Rosario es mucho más grande y, y está y lejos en, de capital, Y está lejos ideas. de capital, claro. es mucho más grande aparte que está mucho más como capital, que está mucho más eh como se dice, o, o sea, que se pierde, se lo, se pierde lo disperso, o sea, no, disperso sí. exactamente. Sí. También o sea, tiene difícil. que ver con Va, igual las ciudades como histórica también los redondos, virus, eh, peligrosos, guriones, no sé, en los 90. Ahora el, mató. ahora el mató también que abre la escena para un montón de bandas uh -huh. y como que todo capital está mirando a ver qué pasa acá en la Plata, porque hay bandas que están acá sonando a pleno. Uh -huh. Y vienen mató, de capital a tocar acá, contentos y, y te, te dicen, "Che, ¿cuándo podemos ir a tocar La Plata?" o sea, te escriben bandas de capital que quieren venir a tocar acá. Sí, de otro por ahí también, eso no pasa tanto Obviamente, y por ahí no, no pasa tanto con nosotros que queríamos ir a tocar, ahora queríamos ir a tocar a Rosario, eh, que nos encanta, pero pero no es como, o sea, si yo pienso que si yo viviera en capital me encantaría venir a tocar a la Plata porque claro. acá venís, tocas, te dan la puerta, te dan para tomar, por ahí te dan para comer, eh, o sea, todo Es una familia. Es sí. Como claro, o sea, como que todo está apoyo, nos apoyamos entre todos, en realidad todo es un gran apoyo. De una. De, de una. Y vale la pena seguir ahí uh -huh. laburando. Sí. Bueno, si quieren podemos escuchar otra canción. Otro tema. Dale. Bueno, eh, vamos a hacer eh, un tema que está en el disco, pero está por ahí. Es <risa> <oculto>. <risa> así que para poder escucharlos en vivo y en directo, cuando lo vamos a poder hacer? Eh, este fin de semana en Casa Brava. Eh, después tocamos el 7 de junio en el Moura junto a La Freisa con Mole, nuestro amigo. En Casa Graba junto a Gerardo Hutchins, Caléndula y Gaspar, David. Y Gaspar David. Eso es este fin de semana. Este de fin de sí, acústico. Bueno, acústico bueno. con con con batero con una chanchita amarilla, con Luchi que toca el teclado. Amarilla. Ah, sí, sí. Es, amarilla, es el parche sí, de, sí. de la sí, fecha. Sí. Eh del Final 7 hay una chanchita Marisha se cofó sí, en el Duarte. El 7 de junio en el Moura con la Freisa y el 20 de junio presentamos el disco eh, Pura vida junto a la bestia BB y a los Vivales y a Chale y Chaleco de Fuerza. Y Chaleco de Fuerza Quizá, capaz no sé. o si no es Chaleco eh, un solista que todavía no sabemos. Bueno. Sí, eh, y otra cosa, el 14 de junio hacemos la fiesta Jaguar que es la 10 que mm -hmm. se hace y nada, es en la casa del sello Unclan y va a ser ahí, así que va a estar re bueno, y nada. Último, bueno, ¿cómo viene el sello? Lautaro Bien, bien, increíble con la casa, con sí, con alquilamos una casa grande con, y pusimos un estudio de grabación, una sala de ensayo y y las bandas están ensayando ahí y están cada vez mejor, cada vez mejor. Sí, sí siempre, sí. Uh -huh. Buenísimo, bueno, me alegro, me alegro que todo marche ahí viento en popa. Los felicito por todo el trabajo que vienen haciendo. Eh, bueno, seguramente nos cruzaremos ahí en Casa Brava este fin de semana. Así Seguro. que, bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias. A vos. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Los esperamos cuando gracias quieran volver. Cuando Están ustedes quieran. Siempre las puertas abiertas. Nos Muy buen <ríe> <manera ríe> augurio. Eh, vamos a escuchar ahora uno de los temas del disco que habíamos dicho que iba a sonar. Eh, una semana más. Una semana más.